somos 60 familias y faltan llegar algunas azurpamos eh, a las 5 y 45 de la mañana eh, eh, con varias familias con calculars son 15 familias y ya después llegaron un montón empezaron a llegar empezar a llegar toda la familia porque no son todas de acá de chacra, son algunas son del centro, algunas son de otros de coisal.